Dicen que la economía controla el mundo, que controla los corazones, que controla la vida, la vía, el y la mesa, el caché, ese corte sin mache que los lleva directo a la vena, de cara para el bache y luego ese frío el sudor y el desespero de que ya no te conteste el carpintero porque para levantarse necesita mucho más que rodillas de acero mira el del espejo y háblale de la sojera de todos los golpes que trajo el otoño y la primavera de cuando se le mudó la vida pa fuera de la madriguera porque después de toda la vida poner ladrillo a ladrillo y montar el castillo una palabra se te quema la cocina y te coge fuego hasta el último pasillo y antes que alda recuerda que todo lo que sale de tu boca se respalda si la palabra se plasma y no vas de frente chamaco el alma te deja siendo tromaje, escupiendo fantasma así que atiende la compa si la pone no la rompa habemos mucho arrancando canastos Y que nos cansamos de la jumpa